El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita la frecuencia que inspira fe. 35.9 FM, ¿cómo le van esta preciosa mañana? Este es su amigo Johnny del Valle. Oh, oh, ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué pasó? Y Y Yami del Valle. <ríe> ¿Y también? No, Martín, Martín sí que no tiene <ríe> pagado. ¿Te verá?、No、eso lo、no、pasa en vivo? <ríe> eso solamente pasa en vivo. Bueno, Vamos a chequear el micrófono de Martín en unos minutos, pero este, estamos bien contentos que estamos aquí en esta mañana para acompañarle a ustedes en esta programación. Y si desean participar en el día de hoy. Sí, nos pueden llamar aquí en los estudios al 352-347-9576. Queremos escuchar de ustedes.、Eh, vamos a traer hoy un tema bien interesante, así que presten atención, cogen libreta y papel, que aquí、eh, vamos a traer un tema que nos va a llevar siempre al próximo nivel. Y por allá tenemos a Martín todavía. ¿Todavía? ¿Todavía Martín? <ríe> bueno, eh. Aquí estamos、eh, listos, preparándonos y muy, muy contentos estamos porque hoy es un día que el Señor nos ha regalado, es un día de bendición. Y así como debemos de empezar cada día agradecidos porque Dios nos ha permitido poder、eh, vivir otro día más para disfrutar de sus bendiciones y compartir con nuestros seres queridos. Mi amor, estás ahí listo. Sí, es que、eh, alguien parece que le conectó a Martín ahí, ¿Qué? no sé lo que pasa. Pero yo sé que si alguien ama a Martín. ¿okay? Sí, estoy seguro que sí. Sí, ¿Sí Martín. Vamos, vamos, a, vamos a tener nuestra oración. Vamos a orar. Y vamos a coger una pausa y arreglamos todo y regresamos. Sí, sí. sí. Nada va a detener que hoy llegue la inspiración a tu vida. Vamos a traerte、eh, un mensaje que estoy seguro que te va a ayudar, te va a levantar, va a.、Um, A despertar en ti nuevas capacidades que tú ni sabías que tenía para vivir esos sueños que Dios ha diseñado para ti. Y por eso, pues nosotros p e s a m o s con gratitud.、Y、en esta mañana, pues únete con nosotros en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. ¿Sí? Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí en este espacio radial junto. Compartiendo con todos nuestros amigos alrededor del mundo. Señor, tú conoces nuestras necesidades, conoces cómo nosotros nos sentimos y, y lo que nosotros deseamos.、Y、por eso tú nos cuidas, tú nos proteges y nos guíes con, con tu palabra. Y por eso estamos tan agradecidos. Por suplir cada recurso en nuestra vida para hacer nuestra existencia necesaria y para este,、eh, siempre perdonarnos, cuidarnos, restaurarnos. Estamos tan agradecidos. Te damos gracias también por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos y donde quiera que ellos se encuentren en el día de hoy, protégelos, cuídelos y d a l e las provisiones necesarias para su vida. Y hoy, señores, mientras estamos aquí en este espacio radial, usa nuestras palabras para traer aliento y, y fortaleza a aquellos que están escuchando. Levanta hoy en medio de nosotros una nueva inspiración para vivir la vida según tú la has diseñado. Y Padre, vamos a darte a ti la honra y la gloria. Y queremos hacerlo sirviéndote. Y que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Que el mundo pueda ver la luz de tu amor a través de nuestras acciones. Y puedan convencerse de lo precioso que tú eres. Y como tú nos amas con cada detalle. Señor, pues entonces ponemos todo en tus manos. Deseando que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración. Y de nuestros corazones nunca se vaya el deseo de buscarte. Pero que día a día crezcamos acercándonos más a ti. Gracias por esta oportunidad y por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira Fe y por acompañarnos en esta preciosa mañana. Si usted desea participar nuevamente, en los números de teléfono para hacerlo es. Es el 352-347-9576. También nos pueden escribir al 352-593-0095. En el Ártico 352-347-9576. Y también. Oh,、eh, disculpa. Y también por Facebook a, al próximo nivel. Y vamos a arreglar la, la falta técnica aquí para que escuchen a Martín. También ya regresamos. Imagínate despertando a, a un mundo donde todos se levantan con una nueva esperanza. Así es que deseamos que nuestro mundo sea reflejado. Y aquí vamos a despertar al mundo con una nueva esperanza. Con Dios todo es posible. e I'm not j u t 「あさる山内への道」<音楽>「あさる山内への道」「コンフォルビスも」 Con la frecuencia que inspira a FELA 95.9 FM, qué contento s estamos aquí. Su amigo Johnny del Valle acompañándole. Dale, dale. ¿Y qué pasó ahora con ese?、Ah, ahora, ahora sí. Y Martín. Sí, Martín. Ahí vamos,、ya、estamos、fin. todos. O sea, ¿Sabes por qué、ya. esto pasa?、Sí. Esto pasa cuando yo no estoy aquí. Sí, Ajá, sí. Ya, ya. entonces pues todo se descontrola, todo se descontrola.、Sí. entonces pues no sabemos qué fue qué pasó q qué... cuáles son los controles y... s í qué、vale? pasó aquí no, no sé. Hubo fiesta los y yo lo único、nosotros. que sé es que a mí me cortaron el café hoy te y... cortaron el café、me、lo prohibieron、sí. no way sí porque me comporté mal la semana pasada y、sí. me Martín,、cortaron. pero eso no es nada nuevo yo sé pero es que cuando no los lo curaba sábado,、no, los、no、sábados、no、sé. cuando me escuchan de nuevo ahí es que vienen los... no c u l p e café como fue o sea, que hablamos la semana pasada críticas constructivas si、sí, pues、las、yo. mías son constructivas más más u n o c o c o t a z o también sí. Sí. no s í se está portando bien porque le ofrecí café y me dice no hoy no puedo <risa> no,、wow. Sí, así que、bueno. t el m a te está haciendo caso t e él sabes que hoy es el último lunes que e l l a trabaja todo Ah. Ya tú sabes、oh, wow. que. She's gonna be at home. You know it. Y ella va a estar. De, el, de vez en cuando va a estar aquí con nosotros. Y Qué bueno. Empezar a tratar de comportarnos. Sí, sí. ¿Qué hiciste este fin de semana? Este fin de semana fui a Armonía 2015. Sí, ¿cómo estaba、y、eso? Estuvo muy bueno, te digo. este, Hubieron、uh, dramas, hubieron. Uh, uh, ¿Cómo es que? Cuando danzas. Uh, y otras muchas cositas bien lindas bien linda s estuvo bien bueno la s mensaje s estuvieron poderosos ya、yeah, sí, estuvieron hablando de cristo viene en armonía 2015、uh, saludos a la pastora miriam ortiz miriam、uh -huh. ortiz y、oh, sí. jeremiah、sí, sí, uh, que guau、wow. estuvo él, él trajo también mensaje s Jeremias、cool. los, Estuvo buenísimo nos extrañamos a los dos aquí sí, sí, sí. Sí.、Yeah. Y, y todo eso este también estuve compartiendo ayer con con el, el, el pastor、um, lugo pastor Lugo,、oh, yes. con la congregación de ellos y si、sí, e s t a m o r donde quieran、hey, hay, hay, hay, hay que hacer hay que hacer hay que hacer armonía con todos los、hermanos. y q u é hubo en, en la iglesia allá? Ay, tuvo ya, que ver com ser... Comida, tuvo que ver comida. Sí, mira, mira hubo, porque、sí. si no hay comida, n a no, no, no, está... no, hubo, hubo este, dulcecito y cosas así, café,、sí. dulcecito, pero. fuiste、ah, pues、a servicio de, de... Me, me, de... me comporté、oh. bien porque no. no, no sí, no fuiste, no, no, no fuiste a comer. No, me dieron el tour y estuve tratando de ayudarles con, con la tecnología. Tengo、mamá. una cita con ellos para arreglarle la t e c n o l No arreglarle, perdón. Para ayudarles en la tecnología. Uh, y ahí estamos, ahí estamos, siempre haciendo la obra del Señor. Me encanta, me encanta ayudarle a, a Juan Mundo y Medio Mundo.、Oh. <risa> Nosotros tuvimos un fin de semana bastante、eh, lleno de, de eventos, ¿verdad? Sí. ¿no? Oh, sí. sí. Fuimos a, a la reunión de familia que se hace una vez al año. La familia del Valle se renueve. Y para aquellos que no saben, papi es uno de 18 hermanos y hermanas.、Okay. Entonces. Cuando se reúne toda la familia, pues entonces, pues, por supuesto, llegan todos los, los hermanos que, que están viviendo aquí. Hay es que rentar un parque para eso. Ay, no,、Exacto. es que rentamos un parque. s v Sí, sí, sí、wow. se í se r e n t a un parque. <risa>、eh, allí llegaron, bueno, fueron. Si, la última cuenta que nosotros recibimos eran más de 115 personas. Sí, s、sí. sí. Como 120 por ahí. Un más,、uh -huh. sí. sí, estaba bien <risa> divertido. Y este, comimos mucho, hicimos ejercicio porque todo el mundo tuvo que e l año que viene. ¿Hubo comida? Claro, no s El año que viene Pasamos, claro, claro, que no me、no no、lo pierdo. Este fue el recibimiento. El que llegaba ya empezaba. Empezaba con un p l a t o Con un p l a t o Sí, y, y era para llenarte para que tú no ganara s el juego. Este es h a n n Party. Estuvimos <ríe> el, el día entero、uh -huh. en el parque. Qué rico.、Eh, nos suda, sudamos ahí muchísimo. s p o r q e todo s Gozamos. Hicimos juegos,、eh... sí, voleibol, softball, no no, no Fueron、no. competencias, competencias.、Oh, okay. tug of war,、eh, la, la... El de la de esponja que tienes que traer el agua de un de lado, lado a la otro a la con otro. una esponja.、What? Sí. ¿Ese yo nunca lo vi、pues, eso yo lo puedo hacer yo puedo hacer a ganar、no. a la, yo la, la carrera, la carrera de saco la carrera de saco Sí, tuvimos seis、no、casi ganamos、viven. esa pero pero no me dejaron ponerle un niño adentro del saco y tirarlo <risa> si no lo v i e r a n a ganar si habían seis equipos oye quién coordinó esto bueno, bueno familia, en la, la familia que... con un ejército con ellos todos para que sí、eh, uh -huh. con la y hermana y unas sobrinas más sí. Sí.、Uh -huh. wow. un grupito allá en tampa que se organizaron hicieron bien le sí, quedó bien bien bien, bien.、Uh, sí. ¿Y ¿Y llegamos a conocer la, las gemelas que siempre están escuchando、oh, sí. Yeah. Yeah. Sí. y estaba bien chévere qué pues, qué Y s p u a r o n videos? s s e a r u n v i d e o Hay videos por ahí sí, en Facebook y fotos. Y f o t o que no dimos permiso para que pusieran, pero por ahí están. <risa> tenemos que ponerle en Radio Femi, amor. Sí, p o n e m o s unas cuantas、sí. también. Entonces, también, papi, pues está mejor para aquellos que estaban orando por él, por、oh, sí, eh, el accidente、sí. que sucedió. Papi está ya en la casa, contento que está en la casa. Porque este, el hospital, nadie le gusta el hospital, pero papi, papi, yo creo que más que todo el mundo, sáqueme n de aquí, sáqueme n de aquí. No, sí, no. <ríe> pero damos gracias a Dios que está、eh, en buenos ánimos y en buena salud ahora, y pues vamos a seguir orando por él. Gracias por todas las oraciones de ustedes que he estado orando por, por mi papá, Pastor Domingo del Valle, y seguimos pues aquí en este, al próximo nivel. Escalando un poquito más en el día de hoy. Hoy、sí. escalaremos un escalón más. Un escalón más, subiendo. Sí. Y sí. todos los días estamos mejorando. Dios está mejorando a nosotros. A veces nosotros, mamá, vemos los, pro, los problemas, las tribulaciones, las faltas, las cosas que hacen falta en nuestra vida. No damos cuenta que Dios está en un proceso a, ayudando a nosotros a hacer mejores versiones de nosotros. Y poco a poco, e s es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y si tú pones atención, pues. Eh, va a andar en gozo, en paz, en armonía, y eso es lo que Dios quiere para enseñarnos que la vida no tiene nada que ver con las cosas que nosotros podemos obtener, sino más con las cosas que nosotros podemos contribuir. Y de eso se trata el tema de hoy que vamos a estar hablando. Sí, vamos a estar hablando cómo. Vivir inspirados. No, vivir inspirado. inspirados. Sí. Sí. Es, es, es totalmente diferente a la motivación. Esta palabra inspiración y motivación se usan casi siempre juntos. Y... y Se usan como si fuera lo mismo, sí, como sí. sinónimos.、Uh -huh. Pero no es para、uh -huh. nada. Son dos、uh -huh. diferentes mundos. ¿Sabías eso, Martín? No. Que、sí. motivación inspiración No es lo no mismo. Es lo mismo. Yeah. ¿Qué, qué es, qué es y s i e m p r e se usa casi siempre、sí. con, con la misma intención con la misma intención q u é es motivación para ti、la、motivación para mí es que alguien me esté alentando que me esté, eh, eh, eh, que me esté <risa> tirando pompas tú sabes que, ra, ra, ra, <risa> ra, sí, ra, que... exacto、mm, e s o es como un alguien pero yo sé que tú conoces hay, hay dos lados de la, de la motivación、oh. bueno y, ¿y y ¿tú motivación la conoces es otra cosa No, hay dos lados de la motivación y、no, tú no. la conoces las dos Yo soy... muy bien, sí. Sí, dime, dime. Sí, porque、oh. la, motivación, ¿Sí? La, la motivación trabaja con el sistema que todos los humanos usamos, que es este, evitar el dolor、sí. y ganar el placer. Correcto.、Okay. Entonces,、sí. nosotros somos motivados para evitar. Cualquier dolor,、okay. cualquier castigo que pueda venir a nuestra vida, cualquier cocotazo、yes. que nos puedan dar,、oh, sé, cualquier muy... regaño,、mm. cualquier falta de, de cualquier cosa a nuestra vida, eso. Entonces, como que ese es el motor. Ese es el motor. El motor. Hay, hay, uno se motiva cuando. Mira,、eh, vamos a poner un ejemplo simple. Cuando eran los niños, tu papá te podía decir, tu mamá te podía decir, si te portas bien. Te Voy a llevar a comprar h el a d o Entonces uno se porta bien, ¿verdad? Muy bien. Pero tú también te portabas bien cuando decías: si te portas mal, te voy a castigar. Lo ves, Dos diferentes maneras de motivar, pero los dos hacían el mismo trabajo. Te hacían. Actuar de la manera que querían que tú actuara. Entonces, y entonces estamos eso, aquí、eh, en una es evitando el dolor. Evitando el dolor. Y otra es, es este, ganando el placer. Ganando Para el ganar, sí, ajá, sí, ganar sí. el placer. Y eso, esas son las únicas dos maneras que nosotros sabemos en, nuestro, en, en nuestra manera de, de actuar, en, en nuestro carácter, de cómo ser motivado. ¿Cómo son metebas? Entonces, ¿dónde en nuestra vida nosotros conseguimos motivación? Alrededor de todo lo que nosotros hacemos, hay motivación. El gobierno nos dice: n si, si votan por mí, algunas personas dicen: si votan por mí, este,、ah, pues esto y esto va a pasar. Entonces, te motivan, te dicen: si votan por mí, pues yo voy a cambiar las leyes, yo voy a hacer esto. Te motivan, te dicen: ven para acá. Entonces, la política está llena de mucha motivación. También los doctores te dicen: si tú quieres tener cierta salud, esto es lo que tú tienes que hacer. A, B y C y D. Y te dicen: estas son la, las cosas que tú debes hacer. Entonces ahora tiene un motivo, un motivo para, para hacerlo. t n e razón, sí. Y este, también se encuentra en la religión: ¿Sí? si tú sigues sigue ciertas reglas, pues ganará ciertos beneficios. Sí, sí. Entonces, tenemos eso también en este, a, aún en nuestra comunidad de fe. Tenemos motivación. Una motivación no la quiero que las personas digan, ah, pues no sirve. La motivación tiene su lugar, su momento y se usa. Sí, no, lo que queremos hacer aquí es、eh, hacer la diferencia, describir un poco lo que es motivación, que es buena, pero también vamos a explicarles q u é es la inspiración, que es otra parte. Es como yendo al próximo nivel ahí.、Uh -huh. es, Es un poquito. <ríe> es más allá de ser motivado. Entonces, no queremos, como tú dices, quitarle valor a lo que es motivación. Queremos que sigan motivados.、Eh, y como dices, podemos ser motivados también、eh, por, por las cosas que escuchamos, ¿verdad?、Uh -huh. Por las programaciones radiales o por el, lo que vemos en el TV, por alguna película. Oh, sí. Sí. Hay muchas cosas que no pueden motivar,、uh -huh. motivar. Entonces, pero la motivación casi siempre está. Es basada en un, en un método y, y, y este, es todo para un motivo. ¿no? Para que, una meta, ¿verdad?、Sí. Sí, b、sí, sí. me a ¿Cómo? Pero, Sí, a a d s c ó m o eso me es lo que me te iba a, a decir yo: que, que el, la, la motivación se usa para alcanzar una meta. Sí、uh -huh. Ahora, yo sé que si tú v e s a alguien bien、eh, motivado, y tú, tú dices esa persona olvídate esa persona pues、uh, hace lo que tiene que hacer para llegar a esa meta como que tú y yo te sí, que dijiste que la motivación estaba basada、uh -huh. en q u é no s é me para s t e no no no te <risa> disculpa mi amor sí, Ay, porque entonces todo lo que nosotros hacemos motivadamente es porque tiene un motivo tiene algo algo te motivó también tienes este una、uh, Eh, este, una recompensa, tú estás esperando una recompensa, tú estás poniendo esfuerzo porque tú deseas algo en regreso, ¿sí? O va a evitar dolor o va a ganar el placer. Y cuando tú v e s a alguien bien motivado, es porque ellos han cogido una idea y han cogido esa idea y la han hecho de ellos. Y dice, yo voy a trabajar esta idea y esta idea va a suceder y esta idea la voy a cumplir.、E、entonces, nosotros los vemos a ellos bien motivados. Y enfocado, ¿verdad? Y enfocado. Y es porque están detrás de ese regalo que van a conseguir, eso, eso, o, ese, o, o corriendo del dolor que quieren evitar. Están motivados por uno de esos dos. e o ¿So, so、puede ser que tengas la buena, una buena motivación o una mala. Oyes. Oh,、yes. Bueno, es que todo depende de lo que tú quieras alcanzar. Si quieres alcanzar algo bueno, entonces. Bueno, eso está un poco ahí. Sí, no, no,、eh, no, es verdad. La motivación tiene que ver con solamente los motivos. Sí, la razón p o Y hay motivación buena y hay motivación mala. Esa, esa es la motivación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué es tan malo?、Eh, no es malo estar motivado, pero es diferente la inspiración. Entonces, déjame estar aquí bien claro. Entonces, la motivación es como algo que yo estoy detrás de algo.、Uh -huh. ¿Verdad? Detrás de algo. De, al, tratar de alcanzar algo que quiero o evitar algo que no quiero. Algo doloroso,、uh -huh. algo que no quiero. Pero soy yo la que estoy moviéndome、uh -huh. hacia aquello que quiero.、Y、una idea te llegó y tú cogiste esa idea y la hiciste parte de tu vida y ahora tú haces cualquier cosa para alcanzar que esa idea. Se cumpla, que sea una realidad. Ahora, la inspiración es totalmente diferente. La inspiración viene de la palabra en espíritu. Sí. Y también quiere decir estar en un estado. Ok.、Pues、entonces, si estamos en un estado、uh, y、eh, estamos, este. En el espíritu estamos inspirados, inspirados. Y la diferencia de esto es, como yo te dije antes, motivación es cuando tú coges una idea y tú trabajas esa idea y la haces tuya y te motiva para, para alcanzar esa meta. e s es a motivación. Ahora, inspiración es cuando una idea te coge a ti. Como algo te despierta dentro de ti y hay una idea que te coge a ti y te hace moverte de donde tú estás hasta el camino que tú vivas. Y ahora tú no sabes ni por qué, tiene una, una pasión despertada en ti, hace cualquier cosa para este, trabajar esa idea y llegar a, a verla cumplirse.、Eh, y la razón por q u é es diferente es porque te pone en un estado. Te pone en un estado, y ese es el estado de la inspiración.、Eh, te, te pone en el espíritu. Las escrituras nos dicen que si tú no quieres satisfacer las obras de las carnes, tú tienes que entonces andar a través del de espíritu. Y esto, pues, lo que nos ayuda a nosotros a n d a r totalmente diferente. Esto no tiene nada que ver con evitando dolor o ganando placer. Esto tiene que ver con satisfacción. La inspiración tiene que ver con satisfacción. Que tú te sientes que tú has ha contribuido. Y esta es la manera que Dios ha diseñado todos los seres humanos. Entonces, si nosotros queremos vivir la vida como Dios la diseñó, tenemos que、eh, poco a poco. Transformarnos al sistema de la inspiración en vez de, de, de siempre estar motivado, entrar en el sistema de la inspiración. Y esto es lo que este, nosotros tratamos de hacer todos los días de nuestra vida cuando nos acercamos más a Dios, cuando pedimos a Dios ayuda, cuando、eh, este, hacemos algo y decimos, Yo no sé cómo yo hice eso, no sé cómo yo pude alcanzar y hacer eso. Lo hiciste en, en el espíritu, lo hiciste inspirado. No sé si ustedes han escuchado antes. Cuando están los partidos de fútbol, oye que, la, que, que, que las personas que estaban ahí en el estadio me empiezan a gritar: Ole, ole, ole, ole. ¿Has escuchado eso? Sí, claro que sí. Sí, mira, Martín. Martín, ¿de dónde tú crees que viene eso?、Uh, de Brasil. Eh, bueno, eh, sí, bueno, el fútbol se, se hace y a en Brasil. Mucho, bueno, es conocido, Brasil se conoce por el fútbol, aunque es algo mundial. Pero. Ese, esa, esa tradición, esa cultura de gritar ole, ole, ole, antes era, era dicho, ese mismo, es el mismo canto, pero se decía Alá, Alá, Alá, Alá.、Amén. Sí, entonces lo que era es、eh, llamando a Dios. Y esto es lo que sucedía cuando, cuando un grupo de personas se unía para escuchar un discurso o para ver una obra de teatro. A ver, a alguien a baila, r a ver al, algo suceder enfrente de ellos, como, como una obra de arte o un deporte. Este, la cultura era que cuando uno veía una jugada o、eh, un discurso que, que era Pero inspirado, Que se sabía que no era la persona. La cultura reconocía que la persona en sus capacidades había n cosas que no podían hacer. Entonces, este, la, las personas unidas ahí tenían la cultura de gritar. Alá, alá, alá, dándole gloria a Dios porque estaban en presencia de una manifestación espiritual. Y eso, de ahí es que sale ole, ole, ole, ole. Ok, ok, ok. Pero pregunta ahora: ¿Alá e l es el Dios de nosotros o es el Dios、okay. de Alá? Esa es una pregunta bien,、okay. bien buena. Alá simplemente quiere decir Dios. Dios. Yo, yo sé, Ahora ella, todo ella. depende de、no, no, quién、eso. es tu Dios. Sí, no, porque yo puedo decir Alá, y estoy hablando del mismo.、Eh, Alá es la palabra, la palabra. Dios.、Corre. Dios. Sí. Dios. Sí, sí. Yo sé que hay muchas personas, especialmente en nuestra cultura hispana, que dicen Alá y dicen, ah,、oh, pues eso es el Dios de los musulmanes. No, es la palabra, búscala, es la retrición de la, tradición la, tradición. De la、uh -huh. palabra. Es como decir Dios o God. Dios. You know.、uh -huh. Si yo digo God, estoy diciendo Dios en, en este. Eh, en inglés y,、uh -huh. y si digo ala pues estoy diciendo、eh, um, dios en el lenguaje musulmán、uh -huh. así que ahí fue que e m p e z ó esa tradición pero no no quiere decir que ese、Exacto. es el, el dios de los musulmanes dios、sí. es dios、sí. es, eh, ¿Y, si、entonces, es, y entonces entonces otra otra pregunta mi amor ¿y, y cómo se dice dios en italiano porque tú conoces h a y mucha gente que no saben que tú sabes italiano si í pero m amor ¿eh, <risa> ¿Me cogiste? <risa> sí, dime, dime martín、oh. Dime, dime. Y parla italiano. A Piu. Piu italiano.、Ah, eh, eh, la, la pregunta ay, era: ay, ay.、Eh, ¿cuál es la, la, la diferencia entre motivación y emoción? Bueno,、eh, emoción es donde nosotros sentimos、eh, nuestra experiencia. Sí, eso, eso es lo único.、Eh, la. Es, total, es, es totalmente separado, porque lo que estamos hablando de motivación e inspiración es lo que nos provoca a nosotros acción. Por eso es que nosotros nos llamamos la frecuencia que inspira fe, porque queremos que no sea motivado a fe, pero sea inspirado a fe, que entre en el espíritu de la fe. Y esto cambia tu estilo de vida, porque motivación te cansa. Motivación、eh, llega sí, a un lugar donde, amor, donde, sí, ya, donde ya tú trabajaste todas las ideas que iba a trabajar, todas las cosas que iba a hacer, y parece que tú no recibiste resultados. Personas que trabajan a través de la motivación、eh, son capaces de llegar a la desolución bien ligero y, y ser desolucionados, sentirse que no pueden, que no tienen la capacidad, porque están trabajando simplemente por. Por, uno, por, sus fuerzas por su fuerza, por、sí. algo que ellos、uh -huh. quieren alcanzar. La inspiración es totalmente diferente. La inspiración es, es el despertar de las capacidades internas, espirituales que Dios te tiene para poder distinguir y, y, y decidir a, a oportunidades que se te aparecen. Cuando uno está motivado, uno tiene solamente una guía y, y tiene solamente una meta y no quiere cambiar el plan y no quiere hacer nada más, solamente lo que tienen, porque quieren evitar el dolor. Y ganar el placer. Cuando uno es inspirado, uno es flexible, uno es movido por el espíritu, guiado por las,、eh, las maneras que Dios pone las experiencias y, y llega a la conclusión: todas las cosas obran para bien. Entonces, se puede decir que es como un estilo de vida. Es un estilo de、en、vida. El estilo de vida no es que estás enfocado en, en algo, en una meta, nada más independiente,、uh -huh. sino es、eh, que estás viviendo la vida. Inspiradamente、uh -huh. y, y sin ese esfuerzo, es como algo que fluye, mi amor,、uh -huh. ¿verdad? Mo motivación te dice: en orden para tú ser feliz, tienes que alcanzar todas estas metas, tienes que tener esta. esta Solución a estos problemas tienen que tener todas estas capacidades y uno se siente vacío cuando no puede alcanzarlo. La inspiración te dice: No, la inspiración te dice: Esto es el estilo de vida, este, esto es lo que significa gozo, esto es lo que significa paz, esto es lo que es alegría, este es el paso para tomar y te hace a ti contribuyente a la vida. No, no es、eh, todo lo que tú r e c i b es lo que tú estás dispuesto a dar a participar en la vida. Sí, y eso que mencionaste, lo puedes vivir. Todos los días. ¿Lo puedes los puedes días. tener ese gozo todos los días,、uh -huh. aunque no hayas cumplido una meta que, que, hay, que tengas en la vida. Puedes tener esa paz,、uh -huh. ¿verdad? Aunque no tengas la respuesta de, todo, de todas tus preguntas.、Sí. Y entonces aquí estamos viendo que、eh, lo, la ganancia de, de vivir inspirado es,、eh, es bien grande, porque es algo que puedes disfrutar todos los días, mientras、uh -huh. que la motivación,、eh, tú no descansas hasta que tú alcances eso que tú、sí. quieres. Es más constante. Eh, eh, bueno. La, la inspiración. La, la inspiración ¿no? es algo que puedes、eh, de, como es algo disfrut, disfrutarlo、oh, todos、sí. los días. Lo que estaba diciendo John, n y que puedes tener ese gozo, que puedes tener esa paz, a pesar de que no tengas cumplidas tus metas, las、Bien. metas que tienes. La motivación es: no, te enfocas, no tienes descanso, siga adelante, a así enfocado, ¿verdad,、uh -huh. mi amor?、Bien. Te desgastas, entonces no, no, no puedes perder el, el, el gozo. ¿Verdad? Sí, porque. La... Y, no, y no, no, no decides ser feliz hasta que obtengas,、sí. hasta que llegues hasta la, la, la meta. Sí, la, la motivación mide tus fuerzas y tus esfuerzos y tu contribución a solamente la meta. La inspiración es diferente. La inspiración te hace vivir la vida constantemente en un estado de gozo, de alegría, de, de paz, de, de, de seguridad en Dios. Y ahí es que empieza entonces a fluir los propósitos de Dios y empiezan a ser manifestados. De ahí es que vienen los sueños que cada uno de nosotros eso, tenemos. Eso. Sí, no, y algo que iba a decir, mi amor, que、eh, todos los seres humanos, eso es lo que queremos:、uh -huh. sentirnos、eh, en paz en,、eh, con cada uno, estar、eh, gozosos, ¿verdad? Pero nos confundimos y creemos que alcanzando las metas que, que queremos es que vamos a poder lograr. Uh -huh. eh, tener esa vida que queremos vivir. Entonces,、eh, el enfoque está、eh, erróneo.、Uh -huh. Porque dicen, no, hasta que no logre tener esto, no voy a estar tranquilo o tranquila, no voy a ser feliz.、Uh -huh. Y entonces están perdiendo toda esa trayectoria, toda ese,、eh, esa jornada que le ha tomado llegar hasta allá、uh -huh. y no lo han vivido. d d ó n d e se me ha ido el tiempo? ¿Dónde? Es que he estado tan enfocado en algo pensando que es lo que te va a dar la felicidad. ...que Te va a dar todo lo que, lo que tú deseas en la vida, y entonces es que lo tenemos equivocado. No podemos vivir,、eh, podemos tener momentos de motivación, pero no vivir en motivación, sino、sí. vivir en el espíritu, vivir inspirado.、Sí, o sea, algo mira, que no、mira. sucede, okay, okay. no, algo que encontré que, que, que puede ser que no puede ser que e s t á relacionado con, con,、uh -huh. tu, con tu trayectoria, y es esto: mira, dice、uh, la inspiración está vinculada al estímulo espontáneo que surge. En el interior de un artista o creativo. La inspiración no aparece por esfuerzo o voluntad,、uh -huh. por lo tanto, se diferencia del trabajo o del entrenamiento. Por ejemplo, la inspiración para este libro me llegó cuando viajaba por el país junto a mi esposa.、Uh -huh. Tengo que entregar un texto en pocos días, pero la verdad que únicamente no tengo inspiración y me cuesta. Escribir.、Ajá. Sí, es como que fluye, ya、Exacto. ves. Cuando,、sí. cuando un artista tiene una canción y d i、si、e no sé cómo.、Uh -huh. ah, es que me vino、no、de l cielo. No viene de ti.、Y、no viene de ti. Entonces, hay、eh, veces que, que, que fluye, que no hay esfuerzo. No tiene Y, y esto es lo que pasa: mira, esto es lo que pasa. El estilo de vida, de motivación, nos hace a nosotros encargados. Entonces, nosotros hacemos todo bajo nuestras fuerzas. Ponemos todo el empeño que nosotros tenemos. Y por eso nos gastamos. Cuando hay algo que falta en nuestra s vida, s y notamos que algo falta en nuestra s vida, a s q u e nosotros hacemos? Pues corremos para buscar llenar ese vacío. Porque la motivación te dice: algo falta, tú lo puedes puede conseguir, tú lo puedes encontrar. Pero la, pero, está... pero la inspiración te hace completo, te hace vivir completo. Dice las escrituras: mira, mira cómo dice Dios: ser santo porque yo soy santo. La palabra santo quiere decir completo, quiere decir sin necesidad de nada más. Eso quiere decir que Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos, con la capacidad de tener perpetuo gozo,、eh, esperanza, fe, y podemos vivir en ese estado sin, sin perder ni un ritmo. Porque hay personas que creen que la inspiración viene y se van, viene y se van, pero la inspiración es, son niveles como si s、si、tuvieran en tu sangre. So, es como una alta de vitamina de, de inspiración, y si, y, y si no la tiene. No puede ir a buscarla porque está adentro, está e n t u interior, tiene que despertarse. Y por eso es que muchas personas las confunden, porque van a un concierto y se sienten, wow, qué, qué concierto más, más chévere, qué rico fue esto. O van a, este, a, a un. A, a, y escuchan un mensaje el domingo a una iglesia. Y、dice, pero ese pastor estaba inspirado, qué bueno, bueno estaba ese mensaje, pero a ellos no le provocó nada. Entonces van de evento a evento a evento buscando llenarse, pensando que esto es estar en el espíritu, pero eso no es estar en el espíritu. Esto es, esto es simplemente el sistema de motivación trabajando. Y por eso es que nos no motiva a seguir yendo y a seguir buscando, pero la inspiración se despierta en ti. Y cuando se despierta en ti, tú empiezas a notar que no hay necesidad. De nada más que Dios es el que llena ese vacío. Entonces, ¿cómo es que podemos despertar nuestro espíritu? ¿Cómo podemos、eh, vivir inspirado? Bueno, como inspiración tiene que, ver, tiene que ver con una idea cogiéndote a ti, despertando en ti、uh -huh. eh, el deseo de contribuir. Porque de eso se trata la inspiración. La motivación es de recibir y la, la inspiración es de dar. De、eso se trata, esto de la capacidad、sí. y lo que tú decides contribuir a este mundo. n o s mandaron un texto diciendo:、uh, Inspiración de Dios nos empuja a su propósito.、Uh -huh. y, y, y yo digo: yo, yo puedo ponerlo hasta de esta manera: no, nos, nos jala. Sí,、Ajá. nos jala. Nos, jala.、Uh -huh. nos, jala. Nos, atrae. Nos, nos saca de nosotros, saca de nosotros.、Eh, mira c o m o yo lo aprendí. Despierta en nosotros capacidades que no sabíamos que tenían、uh -huh. para despertar en nosotros la manera de ver un mundo que no existía.、Diferente. Sí, totalmente diferente. Cuando tú andas en el espíritu, esto es lo que dice en la escritura: cuando tú andas en el espíritu, tú no eres de este mundo, eres totalmente diferente. Empieza a ver las cosas totalmente diferentes. No tienes necesidad de cosas ex externas para que te ayuden a confirmar que eres amado. Que Eh, q u e es especial si no empieza Dios a trabajar en tu identidad y te dice quién tú eres. Y entonces se podrá decir de que es cuando tu espíritu se conecta、uh -huh. con el espíritu de Dios, con Dios. Sí. Y entonces ahí vamos a ver que、eh, cada, cada día vamos a ser un poquito más s e m e j a n t e Sí. Adiós. Y me encanta en parte... que, que me trajiste eso. Sí. sí, porque, mira, yo quiero dar un ejemplo, mi amor.、Uh -huh. eh, yo he escuchado personas, hasta yo misma también, me p o n e r en ejemplo, y creo que todos nosotros podemos llegar a, a decir que algún, en algún día, nuestra vida, hemos dicho, me encantaría ser más, por ejemplo, amoroso con las demás personas, con las personas que son más difíciles.、Eh, me gustaría ser más generoso. Me gustaría eh, tener eh, paciencia. Me gustaría.、Eh, Tener esa p a z e n t o n c e s lo que hacen es、eh, tratan ellos por sus propias fuerzas. Dicen,、uh -huh. ¿no? ¿cómo voy a ser más amoroso?、Ah, Tratando de sonreír más o tratar de ser generoso, entonces dar un poquito más. e s f a r Te estás esforzando. Pero yo digo que cuando uno se conecta a la fuente,、uh -huh. al, al Espíritu de Dios, que es algo que cuando lo buscas a Él, cuando estás conectada con Él,、eh, es como que te va a fluir.、Eh, No tienes que esforzarte para amar a los、totalmente、demás. e s totalmente natural. Vas a querer dar de,、eh, sin pensar en,、uh -huh. en. ¿Verdad, mi amor? Es, es como que te fluye, que se te, te hace tan fácil que、uh -huh. no es、eh, algo esforzado. Ay, yo quiero ser de tal manera. Y es la manera que Dios quiere que seamos nosotros,、sí. ¿verdad? Pero es suave es, es algo que fluye, no es esforzado. Hay una razón por la cual la Escritura nos dice que las buenas noticias van a ser predicadas a través de los testimonios. Y los testimonios tienen que ver con lo que nosotros vemos y podemos observar de los demás.、Um, cuando nosotros vemos a alguien que es de esa manera lleno de amor, de, de、uh, una persona que le gusta contribuir, dar, ser generoso, pues esa persona está conectada porque es, no puede venir por, por sí mismo. Tiene que estar conectada con su identidad espiritual. Mira esto. La ciencia nos ha enseñado que nuestra identidad como seres humanos viene de nuestros padres. s í lo, lo primero que los padres、eh, dicen cuando, cuando van a tener un bebé q u é es Martín? n q u é es Martín. ¿Qué es, Martín, n ¿Martín? ¿Qué, qué es lo primero que dicen los padres? Ay, Dios mío. <risa> ¿Y después de eso? ¿Y después? ¿Y después? Ajá.、Ah, ¿Qué después? s rico? ¿Así? <risa> ¿Y a s í otra más?、Ay. No s a b e No s a b e No, bueno, si es si estás a l u d a b l e bebé. Oh, o,、no. oh, oh, cuando, ya tú dices, cuando salen. No, cuando están embarazadas.、Oh, si quieren ir、oh, al doctor sí, sí. enseguida para estar seguro de que todo está que bien. Está, sí, que,、uh -huh. que pero está después, saludable. Y está después, la pregunta de los millones es. ¿Qué sexo es?、Right. ¿Quieres saber si es hembrita、sí, o varón? Of course. Sí, sí. sí tú, quieres saber, tú quieres saber. No solamente para determinar el nombre, pero para saber qué color van a comprar la ropa claro, y todo eso. Claro,、pues. sí, sí. Eh, este, hemos aprendido que las madres, todas las mamás, ponen una c r o m o s o m a X. Y esto nunca cambia. Pero nosotros recibimos nuestra identidad de nuestros padres. Interesante, ¿Sí? esto es biológicamente.、Sí. ¿eh? Biológicamente,、uh -huh. si el papá este, contribuye otra como zona X, entonces el, el bebé nacerá niña. Y si este, lo que contribuye es una como zona Y, entonces nazará, nacerá un niño. Así también como nosotros recibimos nuestra identidad física de nuestros padres, también nosotros recibimos nuestra identidad espiritual de nuestro padre celestial. Y、eh, así es que nosotros podemos andar inspirado s cuando tú sabes exactamente que tú no eres eh, humano, eh, solamente la, la experiencia de, de tu s carne s y tu s hueso s y las cosas que tú puedes tocar o, o experimentar aquí en estos sentidos, pero tú eres un espíritu teniendo una experiencia humana. Exacto. Y、sí. cuando tú reconoces esto, entonces、eh, ese poder es totalmente transformador. Sí. En unos momentos, pues vamos a regresar y vamos a hablar acerca de、eh, un evento que va a ser esta tarde. Martín, ¿tú sabías eso?、Rosa. Martín, ¿tú sabías que tenemos un evento esta tarde? Esta tarde. Esta tarde. Hoy、oh, es, sí es. Voy yes, a estar yes, hablando yes. acerca de Johnnydelvalle.com. Voy a estar hablando acerca de este mismo tema y tengo unos detalles bastante interesantes para compartir contigo, ya que aquí en este programa no tenemos la. Eh, la habilidad de poder、uh, explicarlo todo, pero aquí en este evento en vivo, ustedes van a poder verme en vivo, hacer preguntas. Vamos a, a compartir, d e l o más bien, un videocast, verdad?、Eh, sí, y、yeah. va a estar totalmente en vivo. Si tú estás escuchando、uh, hoy, el primero de, de junio, verdad? No,、S、yes, yes, yes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues, pues sí. hoy a las seis de la, de, seis seis y media. Media de la tarde en j o h n n y d e l v a l l e c o m habrá un evento en vivo y para recibir su. Su confirmación para entrar directamente a esa página, pues tiene que visitarla ahora y pon tu nombre y tu correo electrónico para que reciba el link y entrar. Ahora, este Yami también va a estar conmigo y vamos a... a, a queremos inspirarlo, queremos inspirarlo, vamos a estar ahí para ese, para ese motivo. Y tenemos unos cuantos recursos que queremos Pues traer a la luz para que le ayude a mantenerse inspirado. Pero si él n o está escuchando en otro tiempo, Ah, no se apure, sino está escuchando sábado, está escuchando esto como un podcast,、uh -huh. va, siempre va a estar disponible. Esto, esto empieza hoy, pero va a estar、eh, abierto. Bueno,、eh, esta, etapa, eh, esta sección de mi página va a estar abierta por vida, pero hoy, hoy es que se abre. Hoy queremos abrir las puertas a, a esta introducción de la inspiración para que tú puedas vivir inspirado. Si a ti te hace falta inspiración. Te sientes cansado de trabajar y trabajar y trabajar y parece que no logra esas metas.、Eh, Necesitas ser más flexible en la manera que、eh, tú ves la, las situaciones de la vida. Quieres sentirse lleno de paz y satisfacción de lo que haces. Quieres ser más bendecido para poder ser una bendición a los demás. Pues necesita inspiración. Sí, mi amor. Algo que me he dado cuenta de la diferencia entre motivación e inspiración es que、eh, cuando estás inspirado. No hay nada que te haga、eh, detenerte o rendirte.、Uh -huh. es, es imposible. Aunque vengan cosas、eh, contrarias, ¿verdad?、Uh -huh. No hay nada de, negativo que venga a tu vida de que te haga、eh, parar ser de la manera o vivir de la manera que estás viviendo.、Uh -huh. yeah. eh, mientras que en la motivación es eh, eh, vienen tropiezos. Puedes brincar algunos tropiezos, puedes p a s a r alrededor de esos tropiezos, pero、eh, llega el momento que te cansas porque estás haciéndolo con tus propias fuerzas、uh -huh. y te puedes rendir. o h y、yes. a s í pero con la inspiración, no importa lo que venga, siempre vas a, a tener、eh, ese estilo de vida, siempre、uh -huh. vas a, a estar inspirado,、uh -huh. ¿verdad? Y,、uh -huh. y, y lo que hace la inspiración es te despierta a esas emociones. Que te hacen vivir la vida con pasión.、Eh, emociones como el amor,、eh, este, la paz, eh, este, eh, y también, pues, la confianza de quienes somos. Y puede ser provocado simplemente por esa emoción poderosa del amor que Dios nos da a nosotros y nos dice: Tú eres amado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros compartamos con todos los demás. Por eso nos da pues oportunidad de compartir la vida con nuestra familia. Y、eh, nuestros amigos y vecinos, pero también nos da la oportunidad de entrar en una relación que Dios ha escrito desde el principio y la hace perfecta. Y dice: Cuando un hombre y una mujer se conocen, se enamoran. Y también nos dice la escritura: Donde dos o tres están reunidos, ahí también él está. Y, y Él dice: Yo estoy ahí con ustedes, nunca me voy a rendir. Por lo tanto, celebra el amor todo el tiempo. Y si tú vives esa clase de amor, pues siempre aguántale las manos a esa persona que, que Dios ha permitido en tu vida. Mírese a los ojos y recuerde su historia. Y recuerde que Dios todavía está con ustedes y que todas las cosas obran para bien. Y si esa persona especial está ahí al lado tuyo hoy, pues ¿por qué no le da un abrazo, un beso y le dice lo mucho que le quiere? Y para inspirarnos un poquito, pues aquí hay una canción. You know who you are. It's me. <risa> 私のせあったら、私のせいであたであ 遠しに。 プロたくさんあるよ。 私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私のため <love> you. I I Sigue sintonía frecuencia inspira love love la you. you more. <S s en con Todo en que Fena es FM. posible. 95.9 すぐに楽しみにし r くれました。 ブリトクサガデスドルコラスオンデスオブイロボソジデスアクラシオンブリンクャンデイシンクウェナ Amor definición 95.9 f し 何 Que sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y gracias por estar aquí, sí, mi amor. Sí, y el amor de Cristo me llena.、Ah, Esta、sí. canción me encanta. <risa>、sí. Es una de las más recientes que tenemos aquí en la frecuencia que inspira fe, y queremos que sepa que ustedes pueden escuchar y descargar música directamente de nuestra librería cibernética en radiofe 95.com. Así,、ah, si van a radiofe 95.com, en la primera página, A、la parte de abajo hay un libro abierto y dice librería. Entra ahí libros, Biblias, música y mucho más. Sí, y también, mi amor, que si,、eh, bueno, yo sé que le gusta、eh, la música、eh, que le inspira, que no se olviden de descargar nuestra aplicación de Radio、oh, yes. Y estar ahí 24 horas al día sí, conectado con nosotros. Exactamente, no hay excusa, nos pueden escuchar donde quiera que estén. Eh, tenemos. Eh, Personas que nos escuchan en otros países, mi amor. Oh, yes, yes. En yes, otros yes. estados, aquí en Estados Unidos, en, bueno, en Texas, no s escuchan. Oh, yes. ¿Verdad? En New, Texas, Jersey, New Jersey.、Pacific、en España, New Jersey, Pensilvania, Nueva y o r Allá recibimos mucho, mucho, mucho. ¿Cómo fue, Martín?、Ah, en Puerto Rico. En, en, Puerto en, Rico. en Portugal, u e r t i c o o En p r que nos oyeron. En Portugal. Sí. sí. sí, sí.、Eh, en España. En España. España. En, España. en Colombia,、Un、en Costa salud, Rica, en México. Tú, tú y yo debemos de ir para, para eso de, de, lo, de los Bulls. la, ¿La corrida de toro s í la corrida de todo bueno、eh, tengo que tengo que ya la batería un p o q u i t o no no, de, está bien de es que r que... lo más rápido no es que tú、no、tienes quiero... que ir para que no me cojan a mí por eso por eso como tú pesas mucho pues te tengo que poner aquí atrás entonces tengo que ya quiero un poquito más r a p i d i t o pero un saludo a españa y a todos aquellos que nos acompañan alrededor del mundo argentina este、eh, méxico Colombia, Costa Rica, hemos recibido de todas estas áreas, pues saludos y que están escuchando y que están、sí. ahí con nosotros. Sí, así que、eh, si no están en,、eh, si v i v e n aquí en el área, en Ocala,、uh -huh. y、eh, salen. De acá, la、sí. eh, pueden seguir todavía escuchando a Radio f e porque muchas personas me dicen:、sí, eh, pasé por tal parte y perdí la señal, le digo: ¿Y dónde está tu、la、aplicación? aplicación. La aplicación. Tengo que hacer una canción, baja la aplicación. aplicación. Vamos, vamos Sí a, vamos a Hay que hacerlo o sea. porque,、Pero、mira, no tiene ni <ríe> que salir de la casa. Porque, mira, como, como mi esposa l estaba e diciendo a Johnny que ella le gusta eh, eh, echarle agua al jardín,、uh -huh. entonces cuando ella sale de la casa afuera del patio. Puede usar la aplicación. Claro que porque sí. Porque no t i e n e el radio, tú sabes. No tienen q e cargar. Y como siempre, estamos con nuestro celular. Exacto. ¿Verdad? Y donde、pues、quiera que tú vas, te lo llevas.、Sí. O que ahí、sí. puedes escuchar. Hasta en la playa. Ya no te tienes que、sí. llevar el radio sí, para, para radio. la playa.、Sí? Antes no se llevaba el radio. Sí, o sea, sí ahora no hay radio.、No. Mira, algo bien interesante que aprendimos este fin de semana que nos dijo nuestra hija a b b y nos dijo que la generación de ella. Que ya tiene ahora 17,、ah, 17 años.、Sí. Eh, la última generación que fue retratada por, por, con cámaras regulares. Que ya, ya todos、oh, los bebés. Sí, es verdad.、Eh, este, no hay bebés que e s t á n en esta generación ahora que, que se le han sacado retratos con una cámara regular de, de que hay que llevar a revelar lo,、sí. lo, las lo fotos y todo, digital. Digital, no, todo digital. l o s yearbooks, bro. Sí.、Eh, tú no. no eh, eh. Lo último es que los U-Books ahora tienen una aplicación. ¿Y tú lo bajas? Que... No, no, no. La foto,、uh -huh. tienen un video integrado que la aplicación tú lo pones encima de la foto y es un video y tú、wow. ves el video en tu teléfono. Wow. ¿Estás enterado? Sí, pues entonces, al m a r n o n con la tecnología, que aunque muchos. Dicen, bueno, es que la tecnología es mala. Bueno, hay, hay cosas malas en la tecnología. Es el uso que uno da. Es la da. persona. Que, tenemos. s o n las intenciones. Son las intenciones entonces, de la persona. t e pero sí, si、sí、t e estás buscando inspiración, si estás buscando de verdad mantenerte conectado con los demás Si necesitas recursos, hay muchos recursos que nosotros estamos ahora mismo、eh, tratando de, de, de trabajar y, y unir los esfuerzos de muchos de nuestros amigos. Para traer más recursos todavía,、yes. eh, como renuevo, como cosas que, que de verdad van a servir para inspiración en tu vida. Y si solamente es para la aplicación de Radio Fe, vale la pena. Eh, descargar、claro、en、sí. su teléfono lo que es la, la aplicación. Hay、sí. tantas personas y... que me paran y me dicen gracias、sí. por la aplicación. Gracias, gracias, gracias por la aplicación. Sí, mi amor, y aquellos que ya tienen la aplicación, que、sí. no se olviden de compartirla con los demás. Sí, Porque, hablando de eso. Que, ajá, y que las amistades que ellos conocen, ellos deben de tener la aplicación,、uh -huh. no hay excusa. Sí. eso está en, en parte de Misión 15, Misión 15. compartir、yeah. este recurso de fe, ¿verdad? Con eh, todos eh, los demás. Este fin de semana en, en Armonía 2015, alguien, alguien vino, Gloria, Dios te bendiga, Gloria y su esposo、uh -huh. vinieron a mí, y dicen, no,、oh, tú eres Martín, yo sí, sí, sí, ah, es de Radio f e yo, ah, sí, sí, sí, ese. Entonces,、uh, ahí le enseñé cómo usar la aplicación de、mm. Renuevo. Ah,、oh, uh, coco.、Cool, cool. sí, sí, porque. Ellos me están diciendo, mira, yo sé de la aplicación y le dice, no, pero es que la aplicación no es solamente la aplicación de escuchar en radio, sino que es de escucharlo cuando tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras. Ya,、yes, ah, yes, yes, yes. y ahí estaba el renuevo y le enseñé cómo usar el renuevo, cómo, porque hay que ponerle el nombre y el email,、uh -huh. hay que registrarse, pero es gratis, sí, no, es no totalmente hay... gratis, totalmente gratis. Sí, sí. No, y, y... Y eso es nada más para mantenerlos ustedes informados también. Exacto, pues、sí. es que queremos esa información nada más para mandarle a ustedes cuando hay recursos nuevos. Por ejemplo, queremos transformar、uh, esa aplicación nuevamente para ahora las, te las televisiones. Y ya estamos a punto de eso、oh. también. Ya es. So, pues,、uh, m a n t é n s e informados. Estamos sí, aquí no, para ayudar. Sí, mi amor, y sabes que、eh, yo quiero que Radio f e s se escuche en. Todo lugar del、uh -huh. mundo, en cada rincón del mundo donde hay、eh, personas que hablan español,、uh -huh. que puedan、eh, estar conectados a, a la frecuencia que inspira fe.、Uh -huh. Pero necesitamos a, a, a usted que nos está escuchando, a, a ti que nos estás、uh -huh. escuchando.、Eh, no lo podemos hacer nosotros solos.、Eh, te necesitamos a que.、Eh, Espandas. Expanda. Espandas. Sí, espandas. Que nos ayude a llegar a cada rincón. Porque así es que Dios quiere. Me gusta una palabra que tu mamá、sí. usa. ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué es?、Ah, actívate. ¿Cómo? Actívate. Sí. sí. <risa> Ayúdanos a llegar a cada rincón. A cada rincón del mundo. Que sabemos que sí es posible.、Uh -huh. Sí es posible. Yo quiero comprarme un mapa. Y empezar a poner punticos aquí. Aquí estamos ya, llegamos acá、uh -huh. con la aplicación.、Eh, estamos ya en, en este lugar, en, todo, en este, toda esta área.、Uh -huh. Pero solos no podemos hacerlo, te necesitamos. Sí.、Esa、Únete a Misión 15 de la Revolución. De la que e Sí, Misión 15. No solamente、eh, compartiendo la aplicación, sino también orando por nosotros, porque、sí. sabemos que la oración, la oración es poderosa.、Uh -huh. Necesitamos sus oraciones. Sí.、Eh, 15 minutos al mes. Incluye ahí un minutico diario cuando estén orando, oren por、eh, la emisora, por los que están aquí ayudando día a día,、eh, contribuyendo, esforzándose,、eh, tratando de. De, tratando no v i v i e、eh, n d o la inspiración. Viviendo la inspiración para inspirar a los demás. Y, y, y volviendo, entrando a, a ese tema, bueno,、eh, también、sí. pues, puede, pueden contribuir 15 dólares mensuales. Eso es lo que incluye la misión 15,、sí. eh, aportando 15 dólares mensuales, que, sí, que viene、sale. siendo 50 centavos al día. Al día.、Sí. Y, y sabemos que que usted, si se une, lo、uh -huh. logramos. Y parte de, de la inspiración es eso, es. Compartir de lo que nosotros tenemos, y cuando nosotros hacemos con ese corazón dispuesto a ayudar a otros a que consigan lo que nosotros hemos conseguido,、eh, la, la motivación nos dice: coge todo para ti, mantén, tú necesitas, tú necesitas, y tú lo aguantas todo. Entonces, no hay lugar para la bendición que Dios tiene para nosotros. La bendición de Dios es tan grande para nuestras vidas que Dios nos invita a, a compartir, a dar, a aportar, a contribuir para que haya lugar para más en nuestras vidas. Y por eso que nosotros decimos: Chequea tus niveles de tu PLB, de cómo tú pasas la bendición. Porque más tú contribuyes, pues más lugar hay en tu vida. Si nos empezamos a mirar las cosas que nos hacen falta en nuestras vidas, entonces de verdad nos somos agradecidos por lo que ya Dios nos ha dado. Y dice las escrituras que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Si somos agradecidos, primeramente, porque lo que ya tenemos, p e r vamos a vivir inspirado. Y Dios va a llenar nuestra vida aún, aún más. Sí, y vamos a vivir la vida que, que todo el mundo quiere vivir. ¿no? Uh -huh. Me dice, ¿cómo es que se puede llegar ahí? Bueno, inspírate. Inspírate. <risa> También tenemos Pasa la Bendición, que este mes estamos ayudando a, este, nuevamente al viaje misionero que va a Honduras. Y, y El Salvador. Y estamos、sí. colectando, pues, cepillo de dientes. Pasta de dientes. Y, y por favor, cepillo de dientes nuevos. Nuevo, nuevo,、sí. Martín. Cepillo de dientes nuevo, Martín. Y pasta de dientes、yo、que voy, no sea usada. Que no sí, sea usada. Yo voy usada. a echecar, Martín,、favor. lo que tú traes. Yo voy a c h e c a r yo tengo, se me olvidó y traerlo.、Sí. y, y sí, zapatos, zapatos para, para niños. Niños.、Sí. Y niños y niñas. De todos,、sí. de, de, todos, todos tamaños, tases, sí, de todo tamaño. Desde pequeño h a s、sí. t a grande porque niños grandes. sí. Sí, sí. Entonces, pues, p a a s e r una bendición. Hay... Ah, Yo creo que、eh, todavía tienen como cuatro semanas. Ah, bueno, tal vez.、Sí. Que... No, pero no se sientan. Vamos, vamos, vamos,、sí. vamos queremos、sí, llegar a esa caja. Sí, sí, s l á n g Que están aquí localmente pueden、eh, pasar por, por los estudios、uh -huh. y traer los artículos. Pero aquellos que quieren todavía contribuir y no están aquí local、uh -huh. pueden、eh, hacer una donación y, y especificarla que es para p a s a la bendición.、Sí. y nosotros, pues, Google Entonces, Shopping. Y, compramos. y nosotros vamos y compramos los artículos. Sí. Aquí no hay excusa. Oh, y、yes. e Aquí se puede. <risa> en todo es posible.、Sí. Y cualquier contribución, por más bajita que sea. Claro que n o、sí. va al, al Dollar g e n l el o、eh, entonces uno compra un montón de,、uh -huh. de sí, artículos、claro. bien, bien barato. Pasa la bendición.、Sí. Mira,、eh, aquí tengo,、uh -huh. disculpa, s、sí, Tengo varios textos.、Uh -huh. Sí. Bueno,、eh, la hermana Rowie. Sí.、Uh -huh. eh, Aquí nos dice, deja que un segundito. Tu, tu, tu. Ok, lo que yo oye, Ada también llamó、oh, saludando、sí. a Ada, Hernández, que estaba bien contenta de oír que, que Pastor del Valle se encuentra mucho mejor. Oh, ya、yes, Y、yes, le、yes. da muchos saludos a ustedes.、Ah, mira, si la hermana、eh, Rowie s el、eh, que nos está escuchando, dice que, que cuando estás inspirada no puedes evitar sonreír. Y si es algo que no puedes contener, se le manda a r o b y Aquí nos mandan un mensaje: de Bendiciones, saludos desde Orlando, Florida.、Wow. Conectado con Radio Fe, Pastor Catalino Franco, Puerta de Bendición. Saludos, Pastor, y muchas gracias por su conexión. ¿Sí? <risa> hola, hola, hola. <risa> gracias, <risa> gracias por sí, estar aquí.、Sí, déjame a ver acá.、Bueno. Eh, también Marisela nos acaba de llamar. Uh -huh. Dice que pide oración por protección de los prisioneros y por su esposo también. s、pues、sí, vamos a estar、sí, orando por eso. Ya ahorita vamos a orar, ya o sea que nos está acabando el tiempo ¿cómo? y queremos entrar este, a hablar un poquito más acerca de la inspiración. De la inspiración.、Uh Ah. Tengo una pregunta también. ¿no? Sí, dame, dame, dímela. ¿Qué otra llamada. ¿Te recuerdas cuando tenía una en el oído derecho y una en el oído i z q u i e r d o Sí, te está ahí loco. Hoy tienen a Martín、wow. trabajando.、Me、tenía los dos lados del, del, del brain trabajando. Eso es para que. El... O sea, como, como a veces te, se te entra por un lado y sale por el otro. No, ahí no me hoy, hoy no pudieron. Tenían los dos, los dos teléfonos, uno en cada lado, para que se、mm, quede y, ahí adentro y, en tu sí, cabeza. Y, Ahora, ¿quién llamó? Vamos a ver si no hizo un e s p a g u e t i ahí. Dime. Sí. Dime qué,、eh, qué nos llamaron diciendo. Dependiendo del temperamento, será el nivel de inspiración. ¿Eso es correcto? Dependiendo del temperamento. Bueno, tú tienes que tener una disposición.、Uh -huh. Tienes que, que ser flexible y tienes que ser con mentes abiertas. Mira, mira lo que pasa: la inspiración viene a transformarnos. Viene a transformar la manera que nosotros pensamos y la manera que nosotros creemos. La razón por que muchas personas no se dejan ser inspirados es porque la inspiración va a cambiarte. Eh, eh, eh, Dios es que Dios nunca te quiere dejar como, como Él te encontró. Dice la Escritura que nos quiere llevar de gloria en gloria en gloria. Entonces, s í tiene que ver una disposición de nuestras emociones, tenemos que estar dispuestos que las cosas no vayan a nuestra manera. Yo creo que tú que me estás escuchando en el día de hoy puedes llegar a esta conclusión conmigo. Que el plan de Dios es mucho mejor que el de nosotros. Entonces, si podemos llegar a esa conclusión, tenemos que entonces también tener mentes abiertas. Que aunque el, la meta sea la misma, Pero el plan va a cambiar. El plan va a cambiar según Dios ve、eh, que, que la necesidad está ahí para, para hacernos contribuyentes, si, según lo que, lo que hace falta. Si alguna vez tú has notado algo. Y tú dicho, alguien debe, y tú llenas el blanco, alguien debe de, de expresar un grupo de esto, alguien debe de, de ayudar a los niños, alguien debe de. Ese alguien. Eres tú. Eres, eres tú. tú. Porque eso es lo que la inspiración <risas> hace. La inspiración te pone en una posición elevada para que tú puedas ver en las necesidades. Y entonces te empieza a llamar la atención. A lo mejor tú no eres la persona. Per, o sea, a lo mejor tú dices, yo no soy la persona perfecta para eso, pero tú eres la persona que notaste. Entonces tú eres la persona responsable. Por esa inspiración que te llegó. Ahora, a lo mejor tú puedes activar a otras personas alrededor de ti para que ellos también sean inspirados y tú no lo hagas solo. ¿Eh? Entonces, las personas a veces traducen eso como una motivación y empiezan a hacer todos los esfuerzos e l l o solo, s ellos solo, ellos solo. e n o n s motivado, s no entran en la inspiración porque la inspiración dice, empieza a despertar diferentes maneras de pensar y lo primero que te hace pensar es: tú eres la solución. Dios te hizo a ti para la solución. Tú eres capaz de hacerlo. Y la, la inspiración no te deja descansar. No importa los problemas que vengan alrededor de ti. Nosotros、oh, eh, eh, hemos experimentado esto, ¿verdad, mi amor? Vienen problemas, obstáculos, cosas que dicen, sabes, d e b e de, de poner ese evento, d e b e de cancelar el otro, d e b e de dejar de ser lo otro.、Uh -huh. Pero la inspiración te dice: es que no puedes, porque tú eres parte de una contribución, tú no estás solo, hay personas esperando en ti. Por eso es que estamos aquí en esta mañana. Tú no estás escuchando, tú crees que es coincidencia, pero no es. Nosotros estamos aquí peleando contra cualquier cosa venga. Para ser de parte de, de inspiración para ustedes, porque lo que hemos encontrado queremos compartir y de eso se trata la inspiración. Somos responsables al llamado que existe adentro de nosotros. Dios no está allá afuera, tan lejos que tú no puedes encontrarlo. Él está adentro de ti, tocando a esa puerta de tu corazón, diciéndote: Aquí estoy yo y este eres tú. Despierta, que tengo muchas cosas para ti. Ya,、yeah. y entonces, mi amor, en la inspiración、eh, cambia la forma,、eh, cambia. Las cosas que creemos, verdad? Sí, pero、eh, vamos a llegar. A, mira, podemos también pensar de esta manera: ¿cuántas cosas ya han cambiado en nuestros pensamientos y en nuestras creencias en nuestra vida, en, en el desarrollo de nuestra vida? Yo creo que nosotros podemos llegar a la conclusión que hemos cambiado cosas de pensar, en la manera de pensar y creencias también. ¿Tú no crees? Sí. Es como que si estamos en un cuartico de, de paredes así, vamos tumbando esas paredes con sí, sí. inspiración y vamos e x p a n d i e n d o n o s y vamos e x p a n d i e n d o n o y vamos creciendo.、Sí. Y hay más espacios para, para dar esa bendición que Dios nos da,、uh -huh. para ser、uh -huh. eh, como Dios quiere que seamos.、Ah, hubo, hubo una vez que, a lo mejor en tu vida, a, alguien te dijo a ti: no toque la estufa que te va a quemar.、Sí. No toque la estufa que te va a quemar, que eso, eso, no, eso no es bueno, porque tú eras chiquitito y te podías quemar, por supuesto. Pero llegaste a una edad que cambiaste tu mente, ¿verdad? Cambió la manera de t u creer, creer y dices: Si yo no aprendo a usar esta estufa, nadie come.、Mm -hmm. <risa> Entonces cambiamos la manera de nosotros pensar. Así también es la inspiración. Cambia nuestra perspectiva, nos hace madurar y crecer. Cuando、eh, no crecemos、uh, espiritualmente, p u e n o dependemos nada más de nuestra fuerza, dependemos de la motivación, y eso nos impide a nosotros a llegar a vivir el sueño que Dios ha depositado en ti. Tú te mereces. Vivir ese sueño, hay algo provocándote, diciendo la vida tiene más. ¿Tú sabes por qué tú piensas que la vida tiene más? Porque tú vienes de un Dios abundante, tú, vienes de, tú eres parte del Dios que creó el universo, de toda la belleza que tú puedes ver y encontrar, y tú eres parte de, ese, de, ese mismo, de, esa, de esa misma energía, de esa misma conexión. Y Dios quiere que tú viva una vida abundante, llena de paz, de alegría y de significado, y tú lo puedes hacer. Deja la motivación atrás y empieza a vivir inspirado. Sí,、eh, una, una última pregunta que tienen、eh, nuestra audiencia: ah. Y ah. Es, ¿Será Y e s el mismo resultado el nivel de una de inspiración de las personas pasivas y de las personas f o f o r i t o s、sí, Yo creo, claro que sí, porque el resultado es vivir una vida de abundancia. Uh -huh. e、ese es el resultado que tú vas a tener. Cuando tú vives una vida inspirada, vas a, a, a vivir、eh, el, el sueño que、uh -huh. uno siempre quiere: e sentirse s satisfecho en la vida,、uh -huh. completo con la vida, con uno mismo en la vida. Entonces, no importa、eh, el carácter que uno tenga,、eh, no el carácter, sino la personalidad.、Uh -huh. Eso no va a cambiar, pero sí va a cambiar tu a c t i t u d Entonces, en tu personalidad vas a estar en, en el extremo que es. El extremo saludable de esa personalidad.、Uh -huh. Pero cuando estás inspirado, claro que el resultado va a ser el mismo para todos, porque es lo que Dios、eh, mandó a Jesús para morir, para darnos esa vida abundante para todos. Y somos diferentes, pero al, al final lo que vamos a recibir es la vida en abundancia aquí en la tierra, ¿verdad, mi amor?、Uh -huh. Y entonces、eh, yo creo que es el mismo sí, final.、Eh, sí. el, el mismo resultado, sin importar.、Eh, Va a haber, va a haber, lo que va a suceder es que va a haber diferentes expresiones. Claro, por supuesto, hay alguien que mejor tiene una personalidad bien alegre y todo el mundo es bien carismático y siempre está, pues, este,、eh, no, no es alguien que, se, que es shy, sino que siempre está hablando, haciendo amigos, siempre está. Como Pastor Lopeza. Pero acuérdate、sí. de lo que hablamos de shy, mi amor. Sí, cuando... yo sé, yo、uh -huh. sé. Pero hay otras personas que a lo mejor son más conservativas. Eh, en la manera de sus ideas y tiene que ver con lo que nosotros hablamos la semana pasada: que se sienten este,、eh, intimidados, no tienen a.、Eh, ¿Cómo que nosotros lo expresamos la semana、y、pasada? La inseguridad. Tienen inseguridad y la inspiración. Va a cambiar eso. Va a cambiar eso. Te va a hacer una persona más atrevida. Una persona que, que, que este, sabe que está que, aquí para contribuir. Es que vas a empezar a vivir la vida, mi amor. Va a empezar a vivir. Entonces, van a, va a haber a diferentes expresiones por la personalidad, pero por supuesto va a cambiar en ti grandemente la manera que tú te expresas, la manera que, que, que tú pues, manifiestas tus emociones. Pero al final, esa persona que es extrovertida y la introvertida、uh -huh. eh, pueden llegar, est bueno, estando inspiradas, esas personas van a llegar a vivir. Eh, una vida satisfecha. Sí, porque va a despertar en ti、eh, este, nuevas capacidades. Mira, es, es, es como.、Uh, hay un dicho por ahí que dice: si, si tú le das dinero a alguien, si una persona se, se le da una cantidad grande de dinero, se va a ver más de lo, que, de lo que esa persona. Si esa persona es una persona egoísta, se va a comprar más cosas para ellos. Si、sí, esa persona es dativosa y generosa, tú vas a ver que también va a compartir con los demás para comprar. Así también en la inspiración. Cuando tú creces en la inspiración,、eh, va a salir más de ti, va a, va a darle valor al carácter que tú tienes. Sí, entonces, por eso es que es bien difícil las personas que trabajan solamente con motivación. Llegar a cumplir sus sueños. Tiene que ser inspirado. Porque la motivación solamente te da a ti una perspectiva i n t e r n a de qué es lo que te hace a ti valioso. Como algo,、eh, puede decirse, egocéntrico. Sí, egocéntrico. Entonces,、eh, ego, cuando tú escribe ego. Ego es, en,、uh -huh. eh, en inglés es E-O-G, -E、g、right? e r d a d n E-G-O. E-G-O. e, -O. e, -O. e, -O. e o ¿Qué quiere decir erase God out? Oh, yo creía que eran como los waffles. Ego. Ego, le goma ego, ego, ego y coge el teléfono. ¿Sí? Sí. <risa> es como que dejamos a Dios a un lado、sí. eh, cuando estamos pensando con, en, la, en la parte de la、eh, motivación,、sí. que es para adquirir algo, ¿verdad, mi amor? O evitar algo y como. Y Dios, Dios quiere que nosotros seamos partícipes. Ya, motivación, tú eres el centro cuando eres motivado. Sí. Cuando eres inspirado. Los demás, y, los demás. Ese, y, y es lo que nos llama Dios. Mira, mira, y está escondido en todas las escrituras en la Biblia, en toda enseñanza que Dios nos da. Dice: Amar a Dios como, sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos enseña a Dios a vivir en el espíritu. A veces nosotros pensamos que vivir en el espíritu, lo que sucede en nuestras reuniones, cuando、eh, a lo mejor hay un predicador bien dinámico y la música está perfectamente bien, y hay personas pues bien emocionadas, es, es un evento emocionante. Y, Y、no quiero quitarle el valor de eso. Yo creo que tiene su valor. Y si estamos juntos y podemos celebrar, y cantar, y danzar y hacer lo que sea, esto está lindo, pero no es espiritual. No, es espiritual. no podemos confundirlo. No, no、sí. podemos confundirlo porque en la inspiración es el despertar adentro de ti del conocimiento de quién tú eres en las manos de Dios. Dios te quiere enseñar que tú no eres un error, tú no eres un experimento, tú, tú no eres un, un mistake. Dios, Dios te hizo para un propósito. Tú estás aquí por un propósito. Tú estás escuchando ahora mismo p a r a un propósito. Y cada cosa está lineada para traerte a ti este, ese conocimiento: que tú eres amado por Dios y estás aquí por un propósito. Y a veces. Los propósitos son diferentes. Claro, sí, hay tres propósitos. Así, por no, etapas, no es uno, no es uno. Etapas,、sí. eh, eh, dice la Escritura、uh -huh. que todo tiene su tiempo y va a haber tiempo donde tu propósito es ser el mejor padre que tú puedes ser, o el mejor amigo que tú puedes ser, o el mejor hijo que tú puedes ser. Siempre,、eh, siempre hay un propósito. A lo mejor es en tu trabajo, en el día de hoy es tu trabajo. Ahí tú vas a ser de. de De, de ayuda en una capacidad que a lo mejor ni, ni sabía, porque está despierto le, tu espíritu.、Uh, también puede ser en tu iglesia, en tu comunidad, donde quiera que tú te encuentres, hay muchos propósitos. Y como como empieza a despertar en ti, es cuando tú empiezas a notar: hay una necesidad aquí. Hay,、uh, es que、uh, eso es lo que nosotros no ponemos atención. Empezamos a mirar solamente cuáles son mis necesidades, mis necesidades. Y no no, no podemos no, no podemos trabajar con esa otra necesidad que yo noto ahora. Porque estoy tan ocupado con la mía. Y entonces, mi amor, llegan a, a un espíritu de depresión. Sí. ¿Verdad? Sí, porque no pueden alcanzar lo de ellos. Exactamente. Y entonces, tratando de lograr lo que tanto anhelan, lo que tanto quieren, no lo puedes lograr enfocándote en ti mismo. Es、uh -huh. imposible. Yes, Al contrario,、sí. te estás tirando tierra a ti mismo.、Sí. No vas a llegar a, a tener、eh, la, esa vida.、Eh, Que tú deseas, que tú deseas. Y, y que te mereces, exactamente. Y que Dios te、sí、diseñó que... para eso, exactamente. Pero、uh -huh. no podemos encontrarla mirando qué es lo que nos hace falta a nosotros, enfocándonos en nosotros y pasar por alto a los demás. No, el、contrario. problema que tú tienes en el día de hoy, tú que me estás escuchando, no es nada comparado con mejor el problema de los demás. Y a veces, a veces no ponemos eso en perspectiva, tenemos solamente nuestra mirada en nuestro problema, lo grande que es, y dejamos de ver el Dios tan grande. Que ya ha proveído en nuestras vidas tantos detalles, tantas cosas lindas que nosotros pasamos por alto. Y entonces no aprovechamos ni el tiempo que nosotros hemos vivido ahora. No somos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Por lo tanto, no existe la esperanza en ti por nada más. Y por eso es que te sientes agotado, te sientes emocionalmente cansado, te sientes que no tienes sueños, que no tienes capacidades. Uh, y te sientes vacío y trata de buscar. Y personas buscan en, en los vicios, buscan en las relaciones, buscan en, en, en un montón de áreas para llenar ese vacío. Y no saben que la inspiración es lo único que lo va a hacer, va a despertar en ti el espíritu que Dios ha puesto en ti para decirte quién tú eres y para qué tú eres. Y este, hoy, esta tarde. A las seis de la tarde empieza y comienza el movimiento de la inspiración en johnnydelvalle.com y queremos invitarlo. l l m a m e va a estar ahí conmigo ayudándome a contestar preguntas, a estar aquí para ti. Tú no estás solo en este proceso. Y hemos hecho esto antes y nos hemos gozado. Uh, tú puedes ser parte de este webinar, esta presentación en vivo, un evento cibernético. Será hoy, junio、eh, primero, a las seis y media de la tarde. Ves ahora mismo a johnnydelvalle.com y enlístate para que reciba el link ya、eh, como una hora o, o más o menos antes. Dos horas antes vamos a empezar a enviar correo electrónico a todo el mundo para que venga y entre, se pare media hora a 40 minutos para que lo, lo pase con nosotros. Va a ser tiempo bien invertido, es totalmente g r a t i s y simplemente queremos compartir con usted lo que nosotros hemos aprendido acerca de vivir inspirado, lo que nos mantiene a nosotros, como usted nos escucha, todos los días aquí contento para, para aportar y hemos visto c o m o Dios nos ayuda a. Fortaleciéndonos en la paz y en el gozo, que es nuestra sustancia, y esa es la verdadera riqueza y la vida que, que Dios quiere para nosotros. Eso sí es una vida exitosa. ¿Sí? Yo sí. le pregunté a un tío mío este fin de semana, Ay, y este, yo le digo, ¿cómo está mi tío rico? Y dice, ¿tú de verdad crees que yo lo tengo así? Y yo digo, Bueno, yo tengo información que me dice eso, pero él me dice, ¿y qué es rico? Y yo le digo, Bueno, cuando uno pueda vivir en paz, tranquilo, confiado en Dios. Y、eh, sabiendo que Dios siempre provee para nosotros, no hay precio para eso. Y él me dice: Johnny, eso es, esa es la clave. Y, y por eso es que nosotros, en vez de estar buscando las riquezas materiales, debemos ser. Fortalecido en lo que Dios tiene para nosotros. Y dice la Escritura que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por l añadidura. Y dice aún más: Él es capaz de hacer más de lo que tú puedes imaginar o pensar, según la obra que Él está haciendo en nosotros. Él está trabajando adentro de ti y eso se llama inspiración. No te quieres donde estés, pero sea inspirado en el día de hoy. Y puedes seguir,、eh, Martín, hay llamadas. Sí, ya vieron. Come on now, preach it, brother. Ya.、Yeah. Tuvieron、eh, dos llamadas. Este, una de Víctor, que está en Nueva York, nos está escuchando. ¿Todavía está、allá. en Nueva York? No, no, él estaba en Baltimore, ahora está en Nueva York. Está, sigue sí, subiendo, déjalo.、Wow. Déjalo que siga subiendo, déjalo que llegue a Canadá. Sí, que, que vaya sí. ahí. Sí, sí. Pero si pasa a Canadá, lo pueden que dejar. Que llegue a la Antártica, olvídate. Déjalo、sí. que. Pero que, sí, que, que a todos que él conoce por allá, que、en、le hablen de la aplicación. Él, él, él me está, me está como embajador, él está, está como embajador, bueno, que, que sea, bajen、sí. la aplicación. Sí,、claro. está. Sí, está Están escuchando están e s con u c h a n d c o la tía Giro bueno. Tía Giro y、un、el primo、saludo. John. Un、ah, saludo, saludo a todos saludo ustedes allá、sí. y que mucho amor y cariño de parte de Radio、sí, F. Sí sí. sí, sí. Es un e m b a s a d o r ahí. Sí, embajador. e m b a a Dijo o r d que si, si, pu, si puedes,、Ajá. que le pusiera n la canción esa nueva de La sangre de Cristo, ¿tiene poder? Ah, No sé, no、okay. sé cuál、vale. es. Pero, Pero vamos, vamos, vamos a tratar, vamos a tratar, yo lo busco. Sí, entonces, Ada. Llamo de nuevo、Ajá. para recordarnos del concierto gratuito que hay en el 7 de noviembre. Sí,、junio. sí, estamos anunciándolo por donde、sí. quiera. Ponga n atención a todos los anuncios que están saliendo.、Sí. Que este, este fin de semana, pues、uh, Isabela estará aquí en Ocala en este centro de adoración, Agua Viva Centro de Adoración, sí, a, las de la a las 3 de la tarde. Sí. sí, bueno, vamos a seguir adelante.、Eh, ya nos falta bien poquito, bien poquito y no tenemos mucho tiempo para estar con ustedes, pero este, vamos a, a seguir alegrándole con más música. Y ya regresamos. Recuérdense que tenemos un momento de oración ya ahorita. Y puede llamar al 347-9576. Ajá. ¿Y qué más? Al 593-0095 con el ARECO 352. Y la página de Al Próximo Nivel en Facebook. Y también no te olvides de la página de Radio f e WJRN en Facebook. テ e ト、えっと、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、 サルト。 Que inspirafera 95.9 FM. Y ya estamos llegando al final de la programación, pero en unos minutos vamos a hacer esta oración. Y por eso es que deseamos que tú llames ahora mismo. Si tiene cualquier petición de oración y quiere dejarla conocer, también pueden visitarnos a nuestra página. ¿Verdad, m amor? Sí, radiofe95.com y pueden dejarnos、eh, su petición de oración ahí.、Eh, tenemos、sí. una cadena de oración que estamos constantemente orando por todas esas peticiones que nos entran por correo electrónico. Y hemos recibido mucho s testimonio s también.、Oh, ¿me y me encanta eso. Sí, yo les animo a ustedes que, que me mandan esos emails con la petición. No se olviden de, de、sí. dar el testimonio Cuando、Dios、hace、eh, la Dios cuando Dios hace la obra y contesta su oración. Así que yo. Yo voy a estar pendiente ahí. l l á m e m e <risa> déjenme saber, porque、eh, eso es para darle la, gl la gloria a Dios, mi amor. Sí, sí, y, anim、sí. y animar a los demás y para que sean inspirados también, que digan, wow, Dios sí que contesta nuestras oraciones. Martín, ¿verdad que te pueden llamar a ti para petición de oración? Claro que sí, claro sí, que sí. El d e t a l i e es para mí. 1-2-3-4-7-9-5-7-6. Y este, si está escuchando esto por cualquier otra aplicación o otro día. Eh, tú, no, tú no estás solo, no te encuentras solo. Dios está contigo, Él quiere despertar en ti、eh, ese sueño y esas capacidades para poder alcanzar lo que Él ha escrito para tu vida. Entonces, en unos momentos vamos a orar y tú puedes hacer esta oración con nosotros y esperar en Dios, que Dios siempre está atento, Él nunca, nunca te ha dejado. Con Dios, todas las cosas son posibles. 「そして凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶悪の凶ののののの 「お前のことはありません」「お前のことを言うことはありません」「えー、お前のことを言うことはありません」「えー、お前のこと e s u <qued> s t は n り a r á <qued> 「これでいいんだよ」 「もう t 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう o 度、も n 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 o もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう e 度、もう e 度、a う一度、もう一度、もう一 r もう一 a もう一度、もう一度、も r 一度、もう一度、も r 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 No estar e x t e いま i d a no padecerás. Y cuando pase la tormenta, entonces verás otra vez salir だいまだ l まだいま s いまだいまだいまだいまだいまだいま l い a だ g a n いまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだい p だいまだいまだいま u いまだいま s いまだ e まだい d だい d e いま e いまだ 「あんけんまんたとふんていりら」「えんのてで Yo estoy seguro que tú vas a sentir el espíritu de Dios habitando ahí donde tú estás y despertando el espíritu que ya existe adentro de ti, siendo un momento de inspiración. En esta mañana vamos a unirnos porque pues, ahí en la fe hay fuerzas. Y cuando estamos unidos orando, las cosas se vuelven posibles. í Pon esa petición en tu corazón y vamos a llevarla a Dios. Padre celestial, amado rey, te damos las gracias por esta. Preciosa mañana que tú nos d a por la manera que tú nos ama, nos guía, nos enseña la verdad. Te pido, Señor, que la verdad de tu palabra haga cada uno de nosotros libre, libre para ser las personas que tú nos, nos creaste para ser, para vivir el sueño que tú has diseñado para nuestra vida. Y Señor, sabemos que este mundo está lleno de muchas cosas que nos impiden, que nos distraen. Que nos hacen pensar que estamos solos, que no tenemos suficientes fuerzas o capacidades, pero Señor, tú dices lo contrario, que somos creados por ti, formados por un propósito, y no importa la experiencia del pasado, lo que importa es lo que nosotros estamos dispuestos a poner en tus manos. Ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra mente, están a tu disposición para que despierten nosotros la inspiración necesaria para manifestar tu voluntad. Oro por cada, esta cada una de estas peticiones que están delante de ti en el día de hoy. s u p l e Señor, fortalece, trae esperanza, Señor, trae resultado de esta petición traída delante de ti con fe. En estos momentos, oro por aquellos que están enfermos. Tú te levantas en el nombre de Jesús por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tú quedas sano ahora mismo de cualquier dolor, cualquier enfermedad. Siento que el Espíritu Santo está haciendo una obra ahora mismo de sanidad en aquellos que están escuchando. Toda、eh, depresión, opresión, opresiones, adicciones ahora mismo caen rotas. En el nombre de Jesús, tú quedas libre por lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. En el día de hoy, tú estás libre para adorar a Dios. Y oro por todos los matrimonios que hoy p u e se s enamoren día a día más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en, en nuestra sociedad. Y te pido por nuestros jóvenes y niños que tú le p r o t e g e y le c a p a c i t e para que sea la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido, Señor, para que él le necesite, que necesite finanzas, comida, ropa. Te pido que tú le supla y conforme a tus riquezas en gloria. Que nos use a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que la inspiración viva y el mundo sepa que tú eres real. Y te pido por aquellos que aún no te conocen que hoy vengan cara a cara con tu amor. Y si ese eres tú y deseas acercarte a Dios, Él está dispuesto a acercarse a ti. Simplemente di, Señor, aquí estoy. Perdona mis faltas, mis ofensas, mis pecados. Quiero aceptarte como mi Salvador. Enséñame a vivir para ti. Si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. sintonía con la frecuencia que inspira fe gracias por ser parte de nuestra vida y este es un placer poder ser parte de la suya y aquí gozándonos y este, estaremos pues nuevamente con ustedes siguen llevando su vida al próximo nivel s í martín Sí, mira mira mira antes de d e s pedirnos este necesito que le enseñes a la gente a, a cómo post a mensajes si、sí. En, en facebook ok porque quiero verlo porque mi esposa trató de, de hacer un post y no salió no pues e s t á b i e n vamos vamos a arreglar so, ese problema sí sí sí sí, sí. Y, y, pero no solamente ella sino que tenemos que quizás en el programa que viene、eh, vamos a decirle mire usted tiene que ir paso por paso aunque、okay, también lo hacemos con la aplicación claro que sí verdad que sí、Eso、claro que bueno, sí.、Okay. Eh, sí. bueno eh, me despido gracias por todas las llamadas que nos dieron Este, de verdad que a nosotros nos hace muy feliz que nosotros oigamos de ustedes, porque yo sé que hay mucha gente oyéndonos, pero nos gusta cuando nos llaman o nos mandan un texto o, no, o nos mandan un mensajito en Facebook. e、so, Sigan s h a c i é n d o l o porque eso nos motiva a nosotros a darle de lo mejor para ustedes. So, ame mucho, sirva mucho y d é mucho. Hasta la semana que viene, <ríe> gracias, Martín. Mi amor, y entonces, como. Bueno, si、eh, sí, ya nos despedimos, ya, pero yo sé que、eh, Dios mediante estaremos aquí la próxima semana, claro que sí. s í estamos aquí, usted es la razón por la que estamos aquí,、uh -huh. verdad, mi amor. Y es una, ay, es una alegría que, que no la puedo contener. Pero bueno, será hasta la próxima. Y quiero recordarles que que siempre celebren el amor, ¿verdad, mi amor? Que viva el amor, porque Dios es amor. q u e sonrisa, Marlina.、Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Ser parte de nuestra vida y dejarnos acompañarlos a ustedes. La inspiración continúa en línea a través de JohnnyDelValle.com. Puede pasar por ahí para estos recursos que e s t a m o s hablando en el día de hoy y para el evento, momento de, de, de inspiración, que será ya ahorita en unas cuantas horas. A tus planes en el día de hoy y pase por ahí. y este queremos ayudarte en ese proceso también pues a base por radiofe 95.com para seguir en sintonía con nosotros será hasta la próxima vez si así Dios lo permite recuerde que si Dios te da la capacidad para pensarlo también te dará la habilidad para alcanzarlo todo es posible l o v e you angel l Love you u b a t i f De esta emisora es s el r e recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, p o b o t 830343, Ocala, Florida 34483 o por nuestra página web Radio Fe 95. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352. 593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com RENUEVO, renovando tu mente diariamente.